Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu Televista, et a Pisto y Ratia. ¡Edrito Madre! Munduan bada baster bat, ez genuen guk sortu orduko hautatu. gure herria erizten duguna, eta mundu guzia da gurea, gure herria geurea bada, baina guk, harri buztiak sartu genituen gure boltzillo sulatuetara. etara. Egin genuena esen beti izan egin behar genuena, hildakoak eta distantxaku galduz joan ziren, eta gure herriaren zein mila alako den mundua mugarriz pikatuta dago, mugetan, Henri Ruso aduaneroak nondarrak garen eta noruntzugoazen galdetu gero gure harri buztiak erakusten dizkiogu. Ez zenetarriak ditugu. Harri hau, uharri hau ikusten duzu. Alakoazen zen txea. Inongo lur neurtzaileak ez den herrialdearen kartografoak gara. Egunak atzoz bete zaizkigu. Geure oinen bila gabiltza. Gogoratzen duzu, galdu genuen haintzineko sorterriura. Harriak ditugu, baina ez dugu herririk. Harriak ditugu, boltzillo sulatuetan, baina ez dugu inon eraikiko betirako etzerik. Harriak, ederragoak aldirarrezian, Joseba Zerrona india. Burua. Makoitzak urratu berea. arratsaldeon kuadrilla, edo gaboni haia hai, gaur. Bai, arratzaldeon, ez, baina ez es esan, ez es esan. Es... Sekretua dala. Bai, sekretua dala. Eta arrastion hemen gau zen ariara. Kaizo. E, botoietan e, haber nort dago. <risa> ez dago inor, ez, bi gaude hemen botoietan gaur. Eta gurekin e, egongo da Susana Arrizul Atzaile bat, eta... Eh, horretaz joango da gaurko ritza joa, ez? Horri da. Gaur horregatik ere uki dugu, eh, dugu gurera olerkia, e... Eh, bueno, ebentzat e... harriak eta herria komentzeko eta gero, ba, makik esan duen bezela gure gaia, gaur izango da izango dira riserloatzaileak. Horren inguruan arituko gara gero zeago zuzenarekin, emendeko guia danik pres, baina, bueno elkarrizketa baino lehen berriak, beti besela. Informazión de todos los colores. Colore gustietako informazioa. Bueno, pues vamos a empezar como siempre con las con las noticias de nuestro pueblo. La primera de ellas habla de las caras conocidas del tejido asociativo que conforman las listas de 빌duvarakaldo. El pasado domingo irrumpió en la campaña electoral 빌duvarakaldo después de conocer que la justicia española había decidido finalmente cesar el veto impuesto por parte del Tribunal Supremo. Esta coalición está compuesta por personas de, de alternativa, de EA e independientes abertzales de izquierda y se presentó ante la sociedad baracaldesa dando a conocer los ejes estratégicos del programa electoral. Estos ejes, eh, como, como indicaron, van a ser la transparencia municipal, la crisis económica, la educación y el euskera. En la presentación se pudo comprobar también que la candidatura se encuentra compuesta por numerosas per personas pertenecientes al movimiento popular de nuestro pueblo lanchar sindicalistas músicos ecologistas feministas miembros y sí, de las comisiones de fiestas eh, invitaron a la población baracaldersa a unirse a este brilo a este billlo multicolor posi, posi, posi, posi, Bueno, la siguiente que tenemos es eh, han dispuesto de una brigada de censura durante los 365 días del año. El grupo municipal de la izquierda berchale en Baracaldo ha, ha acusado al PSE de ejercer censura a través de una empresa de limpieza hacia determinadas campañas de propaganda sociopolítica de los colectivos baracaldeses acusa al equipo de gobierno de eliminar cualquier rastro de crítica social en forma de cartel, pancarta o pintada, incluso cuando éstas se encuentran ubicadas en espacios privados. Por tal motivo, desde la izquierda Berchale han efectuado un llamamiento a los colectivos vecinos y vecinas en general a que, ante actos contra la libertad de expresión, interpelen a los miembros de esta brigada de la censura y, llegado el caso, den aviso a la policía municipal para que dé de su Eh, de estos hechos bueno <risa> hay que decir que esta brigada de censura eh, que la que se excusan eh, pues el equipo de gobierno el y bueno entre ellos el alcalde se excusa en mantener limpio baracaldo y bueno lo curioso es que cuando van a quitar un cartel no lo quitan eh, ryan en Eh, lo que tiene escrito para que no se vea y lo dejan tal cual entonces no sé si que será más guarro eh. si dejarlo así o, o todo rayado y todo no sé qué o, o realmente dejar el, el mensaje que se quiere eh, que se quiere enviar a la, a la población hay que decir que bueno eh, más que darles eh, la escoba de platino que creo que es la que tiene el ayuntamiento de Baracaldo habría que darle la espátula De platino porque, joder, cómo rayan. He de decirles y avisarles para para que sepan que el ayuntamiento de Trápaga eh, tuvo a su bien eh, hacer lo mismo o algo parecido, pero los bancos eh, al parecer les debieron de decir a... A, bueno, a las brigadas de limpieza y directamente al ayuntamiento que por favor no les rayasen los cristales que casi preferían que tuvieran los, los carteles entonces pues bueno, pues eso que cuando se les da la espátula vamos, son como Curro Jiménez no dejan nada además eso sí que es cierto que trabajan 365 días al año 24 horas porque se les ha visto hasta el día de lo lechero el día de lo lechero 24 de diciembre 12 de la noche ahí estaban hay mm. que es so impresionante Eta beste batekin goaz, e, barakaldoko eguzkik produktu ekologikoen sustapenari ekin dio. Barakaldoko elkart ekolo ekologistak argi asaldu duenez produktu ekologikoak inolako produktu kimikoren erabilerarik gabe lortzen direnak dira. Hortaz, honako produktuak e, bai gure osasunerako eta baita inguru giro orako dira. Izan ere ezbaitut, ezbaitute sustantxa kimikoetatik Eratorritako pesticida, antibiótiko, ongarri, geigarri, eta conxerba garri beselako kimikorik. Producto ekologikoak saltzin dituzte koin bat denda, xaguntxera emandute, eh, kesu imas dendas, katasune torri endagona, dietetika e nutrición ione, santa Teresa playan, eh, santa Teresa playan esplazan. <risa> vaya, vaya, en barakaldo no hai playa. <risa> gustatuko kolitxa iguke. Eh? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj <risa> Eta zerren dagoan ditzeko, erritarren parte hartzea eskatzen dute. Denden izenak eta, eta kokalekuak, ba, euren helbidetara eta bidaliz. Dana, eguzkibarakaldo arroba gmail.com. Beraz, eh, norbait, ezagutxe eh, olako dendatzoren bat edo ezagutxe maduzue, ba, mesedes, ba, bidali ezue elbidea. Eta guztion artean, ba, produktu ekologikoen zerren dagune, osatzen eh, joan gogarak. Bueno, ba, urrengoa, eh, anistia izan behar da prozesu honen ondorio zuzena. etorri unai. Ba, aurreko larun batean eh, barakaldon ospatu zen eh, anistiaren eh, eguna eta, bueno, ba, sea, berri polit batekin eta, eta, bueno, hori izan zen ze unai bazkez preso horiari omenaldia eskaintzeko aukera paragabe, paragabea Topatu, topatu zuten, eh, horrela militante internazionalistaren makina bat burkide lagun eta, eta zeinediek. E, egia esan, eh, nahiko eh, simplea izan zen, eh, baina oso polita eta unki garria, eh, bai omenaldia eta eguna, alako eh, ez dakit nola esan, baina er, errebe indikazioa se gizartean e, egon behar da eta hori ezin dugu ahaztu, zen e, badau zenbat zenbat jende daukaten e, ba hortik sea e, sakarbanatuta eta aurregatik nikuste dut se gausak ondo konpontzeko Euskal Herrian e, puntu hau ba ere e, eztabaidatu behar dela, ez? Eta EA e, egunen batean jaun pues, e, jaungitorriak existitzen ez diren. Bueno, y para terminar con las noticias de nuestro pueblo eh, comentaros que los sindicatos pisan el, el acelerador en plena campaña electoral. La verdad que llevan una buena temporadita y las secciones sindicales del Ayuntamiento de Baracaldo han dado cuenta por medio de una nota de prensa de las iniciativas de movilización por el cumplimiento de los acuerdos que regulan las condiciones laborales de la plantilla. Así pues, los sindicatos han dado a conocer que intensificarán el calendario de protestas, pues aprovechando que nos encontramos inmersas en la campaña electoral. El pasado lunes tuvieron una Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras analizaron la actual situación de conflicto y el calendario de iniciativas y movilizaciones para las próximas fechas posteriormente las, a las asambleas se entregaron en el registro municipal las firmas del conjunto de la plantilla reclamando el cumplido el, cumpli, el cumplimiento de todos los acuerdos suscritos y después se hizo una concentración en la entrada del ayuntamiento. Eh, de, a las secciones sindicales han acordado presentar a la Asamblea Trabajadores y Trabajadoras las siguientes propuestas. El jueves, día 12, ayer, tuvo un encierro de delegados y delegadas en el Ayuntamiento. Esta mañana ha habido una salida de los delegados y delegadas. Esta mañana han salido ya de, de su encierro de 24 horas. El próximo miércoles 18, la Asamblea General... Eh, va a ser una concentración a las 11 y una manifestación hasta la bidonera y el viernes 20 la, la, te, tendrá lugar una concentración frente al ayuntamiento. Sí. Bueno, eta ja sartzen gara Euskal Herrian eta Santurtziko hogeita Amar Familia Instituzio eta eraikitzaileen aurrean babes gabetasuna salatu dute. E, testualki, e, gure etxe bisitzak ereitzi sirenetik la urte direla. Trukean adostu genituen etxe berriak azibarik daude eta gainera artekoa lojamendurako laguntza ekonomikorik gabe utxi gaituzte. Olase lar, labur bildu dute egun pareitztzen er, ari diren egoera larria. Uudaletxea aur, aurrealdean elkarretaratzea burutu duten hainbat herritar. Milata beratziehun e, laurogeita hamaboz e, urtean abiatu zen e, familia hauen amez gaiztoa. Santurtziko udalak hausokide e, hauen etxe bisitzak irigintza ordenaziootik at utzi zituen. Etxe berriak ereiki li, litezen e, asmoz. urte baino gehiago igaro dira. Etxe bisitzak ereitzi zituztenektik eta ordutik hilian laureun larogeit, larogeita euro jasoz dituzte alokairua ordaintzeko. Santurtzin bat azbesteko al alokairua zaspirun eurotan dago. Otsailatik aurrera, utzi zioten diru kupuru hau jasotxeari eta adostu zituzten etxe bizitza berriak egite daude. Be, e, bezgabetasuna salatzen dute. Eta testualki, kontratuan adostu genuen lau urteko epea amaitu da. Otsailean eta e, hogeita amar familiok kale gorrian gaude. Etxe bizitzarik gabe, intundatok Y tu dato y tu tunda... <risa> coa es veteta y siga <risa> Eta, alboko herriragoaz, eh, seztauko gazteek udalerri euskalduntzeko neurriak aldarrikatuk aldarrikatu dituzte. Euskararen gizarte erakunden kontxeioak udalen hizkuntza, politikaren bigarren neurketan adirazidu seztauko udalak Euskarari dagoskioten politike, politiketan iruko mairuko puntuazioa duela. Suspentsua beraz. Zestako gazte asamladaren aburuz, onako puntuak eta honek, udalizkuntza politikaren suspentsua argia dirazten du. Gazte, kezkalarria azalaretu dute, izan ere kontxeioak 2006 garren urtean, buruturiko neurketarekin alderatuz gero. Hora ere, puntuak eta eskasa goa bai da. Garaiertan, laukoma bateko nota jasuzuen sestauko udalak, eta urten, ba, ointxe komentatu dugunez, 3,3ko puntuazioa eh, lortu do. Lortu da be, beraz eh, eskagarria, eskagarria benetan eh gure herrietako egoerak. Bueno, eta eh, Honekin, eh, eh, bukatu gu, dugu ya <ríe> euskal herriko albisteak eta bagoaz colaborazioetara eh, eta badaukagu bat hemen, eh, arantzarena eta da el virus zapatista de la rebeldía y nos cuenta que ayer en el ICA Ateneo de Bilbao diferentes colectivos sociales y sindicales organizaron una charla bajo el título ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa con los zapatistas y las zapatistas? contando con la presencia de Javier Elorriaga. Javier Elorriaga, hemos de decir que es un periodista mexicano, que ha estado inmerso en el movimiento zapatista desde sus inicios y organizador del Frente Zapatista. En la actualidad forma parte del comité de la revista Rebeldía, proyecto editorial autofinanciable, autónomo, de debate y zapatista, siendo siendo otro medio de comunicación alternativo a los grandes periódicos, televisiones y radios. Javier nos situó en la cruda realidad mexicana y bueno, es una colaboración que es muy muy interesante sobre sobre todo por los puntos que nos nos plantea, entre otros, pues y eh, por ejemplo nos dice que una preguntita ¿no? ¿qué puede ofrecer el gobierno a la población es una pregunta interesante y, y además es un, es un punto que bueno es una punto o sea un texto y un artículo de colaboración que es interesante leer para acercarnos un poquitín más a, a, ese, a esa realidad que se vive en méxico y que tan distorsionada a veces nos las plantea Bueno, y nos ha llegado también a, a Enricolore, nos ha llegado una, una queja, una queja de un vecino del barrio Baracaldés de la Cesarre para denunciar el estado en el que se encuentra pues el parque de la Cesarre. Eh, concretamente el parque de la Cesarre nos cuenta que está que da pena verlo de hecho manda o sea, eh, a, eh, nos ha mandado unas fotos que podéis ver en, en nuestra página web hay cristales por todos los lados bancos rotos y ayer ya nos cuenta que ayer ya me quedé sorprendido al ver el estado de las farolas. No hay ni una de las pequeñas que funcione y encima entiendo que esto constituye un grave peligro para los niños y niñas que acuden cada día. Los cables que sobresalen de las farolas, lógicamente no, no los he tocado para ver si tienen corriente, pero como siempre, hasta que algo no pasa, eh, no se arreglan. Pues esta es una... como como hemos comentado, podéis entrar en nuestra página web, ver todas las fotos y... Pues no sé si podría ser una tarea de la brigada de censura ir a, sí. a mirar los cables, sí. pero o sea, algo más productivo para el cosas. pueblo ya, ya harían que lo que hacen en estos momentos. Además, hemos de tener en cuenta que a veces eh, las quejas eh, tienen eh, más sentido si se hacen en... En el momento que nos encontramos en elecciones, ya sabéis que... ¿Estamos ahora... elecciones? Sí, sí. En, no sé en otros pueblos, pero en Baracaldo, de repente se ha puesto todo a funcionar, empiezan a arreglar cosas que llevan cuatro años paradas, empiezan eh, a arreglarse tuberías, alcantarillas que, eh, que estaban jodidas, salía el agua todo durante cuatro años. Es increíble. es eh, Yo a veces eh, pienso que... Que en Baracaldo y en muchos otros pueblos eh, son es esa magia de las elecciones, ¿no? Ese, ese toque que le da las elecciones a que se hagan cosas en los pueblos y luego, una vez que se gane, pues depende de quién gane, pues se pegan otros cuatro años ahí, ¿eh? A ti te ponen las elecciones, ¿no? A mí me ponen las elecciones. ¿Los estás queriendo decir que los políticos mienten? ¡Yo! ¡Dios me libre, que me librará seguro! Bueno, Balbiztekin eta kolaborazioekin bukatu dugu, orduan e, gaiari heldu baino lehen ba, musika kantatxo bat entzungo dugu. Vente pa'qui a charlar un poquito Vente pa da da da virar da chira no me dejes solito pa da da da virar da Bueno, tal, esan disuegun besela, eh el car el carrisquetari hasiera eh bueno, Susana hemen alboan eserita, eh san disuegu harrizulatxelen inguruan arituko garela, baina aurretik bera kontatuko digu historia baina eh ba pa eh, igual eh pues pa poner, o así sea, si como un poco en situación, se baita eh, pinchela chikitxu bat botako disuegu, bai. E, Euskal Herrian, beste dozein herrikirolek bezala, lanean du jatorria, erronka eta pas, apustua direla medio, noski, Euskal, Euskal Herrian gaude, plazara eraman zen eta kirol bihurtu. Emeretxe mendearen amaieran eta hogei mendearen hasieran, lanbide hau, e, nahikoikoa zen arrobie eta ameatzen ustiapenetan, Eta leku horietan, aitzari zulozakonak egin behar izan, izaten zitzaizkion, ba, bolbora edo dinamita kartutxoak sartu eta e, e, estanda, estandak egine araziz. Interet, interesatzen zen, pues, e, arri do mineral mota ateratzeko. Bizkaiko mea txaldean, galda gaiharta, galdame, estrapagaran, muskizena adibidez, burdin mea zen elburu, eta Euskal Herriko beste leku batxuetan berriz, batez ere egipuzkoa eta bizkai artean, Marquiña, Deba, Ixiar, Eibar, Mendarolgo y Barren, Ereikunchan, Eravilchensen, Karearria, Lorchea, Suten, Elburu. Ya os hemos, bueno, un poquitín, eh, ahora supongo que mucha gente ya sabréis de lo que estamos hablando. Antes eh, hemos estado igual, quizás unos cuantos años, que no sabíamos lo que eran los barrenadores o las barrenadoras, ni de dónde venía de repente esta afición que esa que, que por, en Baracaldo hemos, hemos vivido durante los últimos años. Pero ahora ya Susana nos va a contar Susana es barrenadora desde hace bastante tiempo desde hace tres años. pero antes como siempre antes de, antes de empezar a la, la entrevista concreta sobre, sobre el deporte Susana Ogui el lerengos y te vamos a hacer una pequeña encuestita que le hacemos a a, bueno, a casi todo el mundo que viene que viene por aquí es muy simple. ¿De dónde eres? ¿De qué barrio? De Rontegui. A Parrontegui. A Parrontegui, que se note. ¿Qué falta y sobra en tu barrio? Hay que dar nombre a eso. Pues, Puedes decir Ten en cuenta que estamos en directo. Bueno. Pues sobra ahora con esa pedazo de obra que nos están haciendo, que se han comido medio monte para hacer para hacer el ambulatorio. Sí pues hombre, luego eso va a ser, vamos lo mejor del mundo mundial, nos quitarán más huecos para aparcar, nos ancharán las calles, como que eso nunca está mal, pero siempre mirando también un poco eh, lo que los vecinos necesitamos. Hmm. Porque yo, por ejemplo, ya hablando por mí, yo me tira hasta 45 minutos para aparcar el coche. Sí, pagamos OTA, impuesto de circulación, pero nada. Ahí estamos. De todas maneras no te preocupes porque hay dos partidos que en esta campaña proponen hacer un parque multiaventura en la campa Rontegui. Ah, bien, bien, bien. Por lo menos tendremos para hacer no ¿Cómo? Es, ¿Cómo? Pues sí, pues sí. Ahí, por cierto, Foncho Muy... Ogietori, que acaba de llegar Foncho, Foncho también sabe algo de esto. Para multiaventura, multiaventura, sí. Sí, la palabra multiaventura en Rontegui. No, ya ya nos contarán. Tirolina cruzando el puente Rontegui. Ahí está. Bueno, otra preguntita. Eh, ¿Un lugar que te gustaría conocer y uno que no? ¿De Baracaldo? De donde tú quieras. Ah. El mundo grande. Ah, ah, o bueno, el universo. Cuando pues estábamos hablando de Baracaldo, digo, pero Roltegui todavía conozco. <risa> <risa> eh, pues que me gustaría conocer. Pues hombre, no sé, mira, Australia, que hemos estado hablando del en clase, por ejemplo. Anda, Así, no está mal. Como pero volvemos a algo más cercanito ¿y cómo ves Baracaldo dentro de 10 de años y no vale decir con un parque de multiaventura? Pues mira, me lo has quitado de la boca <ríe> <ríe> ¿cómo lo veo? Pues hombre espero, espero que algo mejor ahora, hombre, yo ahora mismo como lo veo eh, veo que est estamos matando el pueblo por dentro, eh, muchos bueno, y como sigan estos pues me imagino que seguirá haciendo lo mismo muchos centros comerciales Eh, todo a las afueras del pueblo y al final el centro se está quedando muerto las tiendas abren y cierran a los dos meses eh, las tabernas bueno, cada vez pues son los que van y bueno yo espero que revivamos un poco el pueblo por dentro y pues eso a ver eh, el Yonan oh, <risa> realidad o ficción <risa> Esa pregunta no me la esperaba de vosotros. Pues eh, en estos momentos yo creo que va decayendo un poco el yonan este, pero la verdad es que ha hecho mucho daño a Baracaldo. Porque yo que trabajo fuera de Baracaldo, bueno, la gente nos conocen por el yonan. Sí. ¿De dónde eres de Baracaldo? Joder, pues si no pareces, porque no te pareces al yonan, de hombre, hay más cuadrillas en Baracaldo. Ha hecho mucho daño al pueblo yo creo. Sí. Bien, y aquí, sin pensar, tita, ¿eh? No vale... Tita. En la primera palabra que te venga, ¿vale? Te voy a decir, altosornos. Hola, venga, pues yo no, no sé. <ríe> venga, <ríe> Garzón. Que... Garzón, hijo puta. <ríe> bueno, <ríe> es una opinión. Has dicho la primera palabra sí, que te sí. ha pasado por la cabeza. Eh, multinacional... Bueno, eso. A dos, ayuntamiento. Transparencia, ¿no? Es para compensar, pa compensar lo de antes. Cárcel. Eh, hay que quitarlas. Gaza. Eh, muchos aviones. Sexo. Buf. Mucho, ¿no? ¿Cómo es eso? Drogas y rock roll, ¿no? Eso, eso. Obama. Eh, eh, no sé... Que decir así, en, no sé Sí se puede decir muchas cosas, pero... Tonchu, alcalde de Baracaldo otro, No contestes Otro, otro como garzón <ríe> No contestes <ríe> te, hago, te hago la pregunta directamente ¿Qué le dirías eh, a Tonchu, alcalde de Baracaldo, a Tonchu Lunch? Si te le encuentras eh, delante Pues que reparta un poco el sueldo que tiene, por ejemplo mm -hmm. Interesante Bueno, y ya para terminar esta parte, si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? ¿Un deseo? ¿Ahora mismo? Pues, no sé. Bueno, no, no sé, no sé, no sé. Porque se pueden pedir muchas cosas, pero así, no sé, no sé, no sé. Lo guardamos entonces, vale, lo el, guardamos, deseo. Guardamos el deseo. Lo guardamos, lo guardamos. Bueno, pues ya vamos a meternos en harina con, con vuestro equipo. Cuéntanos, tú eres barrenadora, cuéntanos un poco de cómo conociste este deporte, eh, de dónde te viene la afición. Bueno, nosotros siempre está un poco vinculados a los Herri Quirola, desde muy chiquis hemos conocido los Herri Quirola y pues como uno más pues empecé a conocer a los barrenadores siempre pues conocías un poco a, la, a los de recacho, por ejemplo, siempre conocías alguno, pues eh, luego en fiestas de no sé qué, pues siempre les ibas viendo y yo siempre de, a que yo quiero probar, que yo probar". Un día me dijeron, "¿Quieres probar?" Pues no, hoy no, que vamos a hacer un equipo de nescas, tal, y al final pues eso, eh, me, me quedamos unas, bueno, quedamos unas cuantas nescas y pues ahí empecé. Así cogí la barra y dije, "Me gusta." Sí, eh. Y ahí se, va, va enganchando, eh, enganchando oye y aparte bueno eh, me imagino que los comienzos eh, serían difíciles no es como ahora que es ya más conocido pero cómo fueron esos comienzos en... los nuestros o los de la barrena pues mira, ambos mira dos. El, de, el de la barrena empezó en una euskal jaya en eh, nortuella que sí. fue pues hace unos 14 15 años bueno exactamente no sé y decidieron pues sacar un poco el deporte de la zona eh, porque hace un montón de años Pues sabían que había barrenadores en, en La Arboleda, en, que, que se habían hecho... Bueno, hay fotos incluso de que habían hecho pruebas de barrenadores en, en el ayuntamiento de ortuella o sea, en la plaza y tal. Y dijeron, ojo, pues vamos a hacer una... una acercar un poco el deporte y el euskera. Entonces eh, quedaron entre barria, varias varios de la zona y, y decidieron pues sacarlo a la calle. Y así empezó. Pues empezaron a animar pues gente que le pilla muy de cerca. Pues el que el haití había sido barrenador, el haitíte... Mm. Y bueno, pues ya empezaron a recuperar un poco el deporte y luego también somos un poco burritos. <risa> y dijeron, pues eso no es lo nuestro. Y ahí siguen dando... Está claro, está claro. <risa> bueno, y has comentado, esos es, son eh, un poco los inicios generales, digamos, ¿no? del deporte, de... pero... Como el sobre. deporte sí. actual de la barrena. Sí. Y nosotras pues nosotras empezamos hace tres años, bueno, antes estaba... Olaya, que era barrenadora de Trápaga. Eh, bueno, no sé si ha habido alguna más. Yo ha sido la primera que he conocido. Y luego, pues, empezamos... A mí me lo comentaron en unas fiestas de La Górriga. Y, y empezamos ese mismo año. Me lo dijeron en septiembre... Y en, y en octubre o así ya estábamos aisiliadas sí sí además hemos de decir que hubo han, han pasado varias chicas eh, por ejemplo je, chicas de ortuella conozco que, que han estado entrenando y que bueno que está claro que no no te eh, tiras mucho tiempo o sea quiero decir que tienes mucha afición pero la, el continuar en este deporte es duro verdad el hombre es duro necesitamos tiempo y encima bueno es algo que siempre comentamos con la gente Que la, que la temporada es en verano. Es duro porque las pruebas son en fin de semana, eh, la gente no quiere no quiere comprometerse porque los fines de semana por lo que hay, que entre fiestas, salidas, que si familias, que si trabajos... Pues, hombre, al final son épocas un poco duras. Bueno, duras, que la gente... Muchos no nos queremos comprometer. Mira. Pero, bueno, al final te vas metiendo, vas conociendo a la gente, te vas enganchando y yo creo que al final quedarte en casa y no salir de fiesta... Va compensando ¿Y cuánto, cuánt, cuántas veces? ¿eh? ¿Cómo cómo hacéis vuestros entrenamientos? ¿Cómo os preparáis? Pues nosotras en principio, eh, para entrenar y preparar las pruebas, solemos quedar dos veces a la semana, eh, para entrenar más que nada. Y luego, pues según la gente va teniendo tiempo. Que el viernes a la mañana tengo libre, voy a hacer no sé qué. Que los miércoles voy a las reuniones, porque tenemos reuniones para... Pues para llevar un poco para llevar un poco organizado todo lo que es el colectivo de barrenadores les uh -huh. pues preparan las pruebas y, pero bueno en principio eso barrenamos eh, entrenamos dos días y luego pues eh, una va viendo huequitos por ahí uno a fila el otro prepara no sé qué y los mete en el coche pues eso a lo largo de la semana cuántos equipos hay ahora pues este año en liga creo que hay seis equipos Seis equipos, porque Gallarta y nosotras en principio a Liga no vamos a ir porque ya los dos equipos porque nos ha pasado lo mismo. Que no no podemos comprometernos a llegar a todas las pruebas porque no tenemos gente. Mm. Es sí, De chicas sí es el único, el único equipo, sí, ¿no? Sí, de chicas de, el único equipo. De Teusca de Ría. Es que nos tienen miedo. No, no tenemos <risa> rivales. No, sí, hombre, eso también echamos en falta porque al final sí estamos muy a gusto... Y, y con los chicos muy bien pero bueno, al final los niveles tampoco son los mismos yeah. nosotras llevamos la media de 17 agujeros 8 agujeros no hemos llegado todavía pero yo creo que igual de la otra forma nos íbamos a motivar un poquito más por al final si sí somos la, sobre las niñas como quien dice mm. de, de la barrena sí es algo que, que bueno en otros pueblos eh, me imagino que, que otros equipos también estarán intentando promocionar no sacar eh, equipos eh, femeninos O, o quién sabe, igual en un futuro damos una ligamista, ¿no? Hombre, ligamista y ahora. Ah. Nosotras, nosotras hemos estado en la liga de los chicos, o sea, la hmm. masculina, en mismas condiciones, con las mismas barras, las mismas piedras... Uh -huh. eh, la misma categoría que ellos, o sea, mixta ha sido, y alguna vez incluso nos hemos quedado sin gente, o sea, sin chicas que podían, y hemos rellenado bueno rellenado el equipo, uh -huh. y nos han ayudado los chicos. Que nos uh -huh. hace falta un barrenador, nos hace falta un voltillero, pues bueno, siempre han estado ahí echándonos una mano. Uh -huh. Por lo que estás comentando, intuyo que, que hay mucho apoyo, ¿no?, por parte del, de los equipos masculinos, quizás, ¿verdad?, que tiréis para adelante o por la cara que pones que esto es la radio y no se te ve, eh, igual no es tanta. Bueno, esto va por momento yo creo, pero bueno, sí, en principio y siempre nos hemos visto apoyadas, ¿eh? siempre por unos más que por otros, pero la verdad que la gente que nos apoya está con nosotros al 100%. Nunca nos ha hecho falta un barrenador, enseguida, oye, Susana cuenta conmigo, oye, Yanire o quien sea, contar hemos podido contar con un montón de gente. Uh -huh. Oye, eh, bueno, ya una vez más acaparo la <ríe> me es está mirando. Un, en la es grana. un pesado. <ríe> bueno, eh, nada, eh, pues alguna curiosidad, ¿no? del deporte en sí, eh, pues no sé, pues eh, igual algún dato, la eh, cuánto pesa la barrena, que sé que bueno, que, que lo suyo su, bueno. lo suyo se gasta, eh, las piedras de dónde las sacáis. Bueno, alguna curiosidad en ese sentido nos puedes contar? Pues sobre las barras. Eh, si sí, pesar, pues entre, pole 12, 14, 15 kilos hombre, oh, no, Normalmente las de 15 kilos Y eso la, la gente la suele usar para entrenar Entonces ya llegas sí. a la prueba y dices, bueno, esto es sí, <risa> tal. Y, Pero bueno, una media de 12, 13 kilos uh -huh. Las barras Luego las piedras, pues son de de caliza Es piedra caliza A poder ser la más dura que haya Se va buscando por las, por las canteras Se van probando las piedras Porque por ejemplo las del año eh, las del año pasado fueron algo más blandas sí. y eso se notó, claro, se, se llegaron a hacer hasta 23, 24 agujeros. Claro, que cada piedra nos, si antes nos duraba seis pruebas más o menos, pues eh, el año pasado nos duraban cuatro. Yeah. Claro, porque 28 agujeros pues hombre, no es algo normal, pero se notaba la dureza de las piedras. Uh -huh. ¿Tenéis apoyo de las instituciones? ¿Tenéis alguna subvención o cómo cómo os financiáis? Pues cada equipo se financia como puede. Pues eso, que sí, si Aida, que necesitamos dinero, que por ese nombre de la empresa, que sí si el ayuntamiento, bueno, el era de la mujer o Santurchi, que nos dieron, creo que por lo que decían estos, nos daban menos que lo que nos costaba el seguro que nos obligaban a tener, o sea, yeah. imagínate. Y en muchos sitios, pues no, ayudas, nada bueno. Y podemos ver podemos poner ejemplos de Trapaga, por ejemplo, que vamos, que de apoyo por el ayuntamiento, casi nulo, por no uh -huh. decir nada. Y, bueno, sabemos que el domingo comienza la Liga. Cuéntanos un poco de la Liga, lo que más o menos lo que dura, porque parece que en este pueblo, que en este país, solamente existe el fútbol, pero por suerte no solamente existe el fútbol. Uh -huh. Ahí la Pues empezamos a las 12 de la mañana en, en la plaza de Ochartaga de Hortuella. En principio van, van, a, van a estar siete equipos, 6 de liga, pero va a estar Caceta Colpeca, o sea, mi equipo, ahí dándolo todo. <risa> es verdad, no habíamos dicho ni el nombre es. del equipo. A ver, a ver, a ver. <risa> Detalle. Que aunque no les cuente para la liga porque en principio este año al no poder, bueno, como hinchantes, al no poder comprometernos a estar en todas las pruebas de la liga, pues en las pruebas que podamos iremos como invitadas. Uh -huh. Y pues mira, para ser la primera, ha habido suerte y ahí estaremos Qué bien. dándolo todo dándolo dándolo todo todo y más alguna sí, vez eh, <risa> eh, hombre una pregunta obligada no el futuro de la barrena pues yo creo que se necesita muchas caras nuevas hmm. porque la gente que lleva pues ya hay gente que pues que ha hecho hasta los 10 años lleva barrenando y hombre pues la gente al final pues tiene familia que al final se convierte todos los fines de semana y Eh, y la gente se va cansando al final de ver a la misma gente de y pues al final al estar siempre los mismos pues siempre hay un poco este que viene este me cae mal es como ya empieza un poco mal no más, sé, más, ya sí. se empiezan a acumular mucho las cosas y yo creo que necesitamos un poco de gente nueva gente uh -huh. nueva que siga para adelante por ejemplo ahora tenemos un proyecto en los institutos para darle a conocer pues a la gente joven a los gastos de los institutos Qué es la barrena en horas de, de gimnasia, bueno, en horas de lectivas del cole. Hemos estado en el Instituto de Santurchi, en el de Ortuella. Y bueno, pues con ellos pues enseñándoles un poco lo que es la barrena. No casi todos sabían lo que era, pero nunca habían hecho, nunca se habían arribado, habían cogido una barra. Sí. Bueno, y a la gente le gusta. Sí. Al principio todo, es que pesa mucho, es que pero bueno, al final siempre se animaría y al final la hora se nos queda corta. Pero bueno, yo creo que de ahí, igual a este año y el que viene no, pero alguno, alguno en ya, ¿Algún ya saldrá. Enseguida saldrá, algún equipo ya saldrá. ¿Alguno o alguna? Y mm. hablando de equipos, ¿qué que ¿para formar un equipo? Pues para formar, pues yo creo que para formar un equipo hay que tener ganas. Hmm. O sea, juntarse 10 amigos y decir, tiramos para adelante. Disculpa, Susana, ¿un equipo que está formado por 10... No, no, no, hay o... no hay número exacto uh -huh. para formar, o sea, para ir a una prueba de liga mínimo hace, hacen falta seis personas. Pues claro, seis personas es llegar muy justo, que es lo que nos pasa a nosotras. <coughs> eh, por ejemplo, hay una baja, la gente trabaja los fines de semana que siempre te puede pasar cualquier cosa entonces claro al final un equipo se queda colgado y tienes que andar pidiendo pues a otros equipos y que necesita pues un juez que necesita pues bueno en principio para andar bien un poco todo holgaitos pues sobre yo creo que una media de 10 12 personas por equipo por ser sí. si acaso sí bueno hay eh, dentro de esas personas eh, me imagino que también entrará el botillero no sí, hombre, Persona... por, supuesto, bueno. por supuesto normalmente en las pruebas lo que es una prueba de liga por ejemplo hay tres barrenadores el botillero, que es yo creo que es de lo más importante que hay en el en la prueba, porque es el que te dice todo lo que tienes que hacer. Todo lo que tienes que hacer es el que lleva la prueba. Así que y luego tenemos el aguntaile, que es el que nos lleva el tiempo, nos controla las barras, las puntas, porque claro, eh, las barras se van desafilando. Uh -huh. Entonces claro, hay que ir a afilándolas, luego las medidas van cambiando. Entonces claro, para que no se queden clavadas en los agujeros, pues Claro, necesitamos una persona pues que más o menos nos guíe y luego tenemos el baile es el juez de piedra uh -huh. que para que no haya problemas a la hora de las mediciones y eso pues siempre una persona de, de cada equipo eh, mide a otra persona o sea ¿A a otro, a otro en otra piedra uh -huh. miden otra piedra eso es uh -huh. y eso se hace por sorteo para que no haya ni problema Mal rollo ni nada eso es Pues eh, también me gustaría preguntarte, porque claro, esto una vez más es un deporte que, que viene del trabajo, como la gran mayoría de los deportes vascos, eh, y me imagino que empezó como una tradición. ¿Pero hoy en día se ve como deporte? ¿Como deporte? O sea, quiero decir, eh, se ha perdido esa, esa faceta de tradición y ahora se ve mucho más como sí, deporte. Sí, porque ahora mismo barrenadores no hay. Ahora casi todo son máquinas, y ahora mismo lo que es el... El, o sea, el trabajo de barrenador, yo creo que casi al 100% diría, sí. lo hacen las máquinas. Yo creo que no existe también, Así sí. Así que lo bonito que tiene este deporte es que es algo jo, que, pues, que te recuerda, saca, saca, hay un trocito de historia uh -huh. que todavía hay barrenadores jo, y gente que ha vivido de las sí, minas, sí. Jo, y se acerca a nosotros y dice ¡Joder, pues cuando yo era! Y no sé, yo creo que eso es lo bonito que tiene este deporte. Que estamos recordando y estamos haciendo conocer a la gente un trocito de historia que muchos historia, tienen olvidado. Eso es, eso es. yo, por ejemplo, he estado trabajando en Bermeo, joder, que lleva renadora, bueno, al principio quitando uno o dos decían, pero qué es eso? Joder, cuando les cuentan, les dices, "José, emocionas", y casi se emocionan más que uno de por aquí. Claro. Así que, bueno. Qué bien. Pues, bueno, yo creo que nos ha quedado ya todo clarito de, de esta de este deporte, profesión, historia, como queramos llamarlo. Y el domingo, aunque este año seis invitadas, bueno, ánimo. Siremos, pero y ahí estaréis. ¿eh? Ahí ¿no? estaréis el domingo a las 12 en la Plaza Ochartaga en Hortuella. Y también pues ya vamos a... ...por lo menos a dar unos ánimos a Recacho... Hombre, ...que eh, hombre, tenemos hombre, aquí Recacho, al equipo del pueblo opa, también... ...y bueno, ya que está en liga, pues aupa Recacho. Recacho... ...y es que recasco, Susana... ...bueno, ahí? Susana, antes de, de marchar... Eh, nos ...si alguien le interesa apuntarse... ...tenéis algún sitio de referencia... ...alguna sí, página sí, sí, web... Sí, ...yo ahí estoy, vamos... <ríe> ...yo si queréis preguntáis por aquí mi teléfono... ...y vamos, tanto chico como chica, ¿eh? ...aceptamos Ajá. todo... Eh, pues sí, nosotros normalmente entrenamos en Santurchi los martes y los jueves, o sea, en Cueto, arriba donde está el zip de San Jorge. Sí. Pues ahí arriba tenemos las piedras y ahí entrenamos, así que los martes y los jueves a la tarde, si alguien se quiere animar, pues invitados estáis. Bueno, y luego en Recacho, también martes y jueves en, en en ahí, en Caicú tiene las pedras, así que si alguien que ya que soy de Baracal y os pilla más cerca pues aquí tenéis a nuestro chiquitos y también. si alguien se quiere apuntar, pues les dejamos nuestra página web o que también. nos manden un correíto y enseguida sí, hombre, hacemos nos aquí sí, nos como ponemos caceta, en contacto en un como cita. Caceta Colpeca estamos en el Facebook que queda así gay, <risa> super <risa> guay pero bueno, por ahí nos podéis encontrar también pero vamos yo creo que igual es más fácil si os ponéis en contacto con nosotros A través de Ricolore o... Que lo importante es en las ganas. Que, que en contarnos nos encontramos. Sí. Vamos. Pues que pues ricasco. Nada. Y si no, pues ah, bueno, también en alguna prueba. Eso, las eso pruebas, es. Las pruebas, la gente Era. que se acerca de nosotros y sin ningún problema. Ahí está. Muy bien. Pues nada. Eh, un mushu, Susana, es que ricasco. Y con una musiquita lo dejamos aquí. You good अच्छा कर Da taanke ya su es nemantzes bebe Agenda, agenda agenda agenda agenda bueno agenda de king gatos ya E, eta gaur, gaur, bueno, dakizunez, e, lutsanako jaiak jarraitzen dut izaten, orduan e, ai, gander arte ondiño dekogu hemen, bueno, gauzan naikotxo. Eta gogoratu ere, ortu, ortoiako jaiak izango direla azte buru ontan, ustubiar, pues ez dakit, mundu guztia dagoen urdurik edo, baina berri txarrakeko izango da, E, feos peromajos taldeak ere ungo dira hor txartaga plazan gau er, gaueko amaikaterditatik e, e, aurrera. Eta, dana ez da jaia, orduan, ke Komites Internacionalistakuek antolatuta e, munduko preso politikoak e, munduko, o sea, na, munduko preso politiko guztiak etxera lelopean jarduera batzuk egin dituzte, gaur, e, gaur orain zaspiter ditan la bolsa etxean, Mummy Abu ya mal, e I'm prison my whole life. Toda mi vida en prisión. Bai, <risa> mundu guztia. <risa> toda mi vida en prisión de Marc Evans emango dute, eh, eta ore, bueno, eskaini zuten ere giza eskubideen Pariseko Cinemaldean beraz aukera duduki es que gero, par pues eh, St. Petersburgitan la bolsa gizartean. <risa> Bueno, gaurbe eh umore Azoka Leioan eta bueno, e, egongo da asteburuan e, zehar eta bueno, badakizuez e, Leioako kale guztietan, e, txoko guztietan eta hori ba zeugaski irripolitak aurkituko ditugula. Este Hoy también llega a Bilbao eh, Criticona Mundial a 2011. La Criticona es una masa crítica especial, un encuentro de personas amantes de, de la bicicleta, venidas de todo el mundo para, para reivindicar de manera festiva pues el uso de la misma. Y este fin de semana, desde hoy hasta el domingo, se juntarán en Bilbo con un montón de actividades. El domingo 15 además harán una fiesta en el Parque de Amechola. Bueno, lo que nosotros hemos de decir, que no nos han llamado para el humor a Soka, que se iban a partir la caja con nosotros, pero bueno. Y lo de la criticona, porque es de bicis, pero para criticar siempre dispuesto, seguro. Bueno, continuamos. Eh... No tú de bicis, además. Eh... Pues es verdad, ni puta idea. Bueno, oye, o eh... sea, VR, Larumbatean... Eh... Amal Awan y eh, Arratzaldeko Saspi Terdietan, eh, Bilbo Rocken, Daukagu Antzerkia, Ambos Lados del Muro, obra escrita por Pachi Zamoro, preso Fies eh, y la compañía Movimiento Note. Aztele nera goaz, eh, Euskal Herria aldizkariak, ba, bueno, eh, solasaldi bat ehingo eh, dau, saspiter ditan la bolsa, la bolsa kulturetxean culturetxe, bueno, edo, maipelotak alean bilbor. <laughs> Ez da kulturetxean, es. Es que barakaldon orainez daude kulturetxean. Plástico eskopoltza bada. Es es, si baiz, en vez de un edificio, es una bolsa de plástico. <laughs> A Maggie sí que la han llamado para Soka, bye. Un dinerillo extra. Pues eh, la, la charla y posterior coloquio sobre decrecimiento, que como estaba intentando decir, organiza la revista Euskal Herria en el edificio La Bolsa de la Calle Pelota en Bilbo. Eta ja, jendarekin bukatzeko, azte artean, e, komitezeko jarduerekin e, bun, jarraituko dugu, eta sas, saspiter erditan euskal presoen borrokak. Gatazka liburu dendan izango da, eta kolektiboaren presio, presoi bate ungo da, eta Erlantz Cantabrana, Socorro Rojo Internacionalekoa. Bueno, esta, os tengo neán, eh, Saspiter Dietan, Arrasal de Cosas, Saspiter Dietan, genocidio y represión en Sri Lanka, la lucha tamil. Eh, en el edificio La Bolsa, <risa> <risa> en el mismo que antes ha dicho Nayara, pero esta vez en el de ladrillo. Y, y nada, hemos de decir que Jude eh, Lalf... Eh, <risa> No muevas la hoja, Nayara. <risa> Fernando, eh, refugiado eh, senales eh, en Irlanda, profesor de la Universidad de Dublín, será quien, quien de esta charla. Bueno, eh, aquí que hanalla el Parkinson, eh, sin si más bueno, un eh, año eldu gara, sea, irratzaio honetan eta, eta bueno, eh, espero dugu zuen eh, gustokoa izatea eta datorren astian egongo gara hemen berriro. Go, go, Vai, eh, baña aurere eran eh, es en nay en eran para www.ricolore punto o que por cierto está está renovada y a ver si, si os paséis por allí y la y la veis eh, pues eso lo dicho que es que ricasco susana que sigue aquí foncho es que ricasco Naya agur agur gustió y berria on araboier resspeuriige para piata microakta viniloa arma instrumentu bakar garra eta... doñuak la músicaa del pueblo